O momento, Xuxa abandona o Brasil. Já não cabe duda que a popular estrella pediátrica se radicará finalmente na Argentina e incluso algumas pessoas. Indica que su objetivo es incursionar na política. dentro de esta estrategia, el 17 de octubre, Xuxa participó de la inauguración de un local partidario ubicado dentro de la Casa Rosada. Se trata de la unidad básica. Los únicos privilegiados son los valliños. ¡Mis queridos cabecitos negros! ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes quieren cantar? No mismo acto de inauguración, la actuación de Xuxa mostró una clara señal de acercamiento al gabinete gubernamental. Ficaba acompañada por los Paquitos, Vico y Hernández. La animadora infantil interpretó algunos tangos. El género preferido de la Casa Rosada. Siglo XX, la gente, quien quiera cantar que cante, quien quiera danzar, que dance, más guay del bajuño que provoque disturbios, advirtió Xuxa quien como Malena canta tangos como ninguna Xuxa política argentina tem uma nova estrela. La alegría não é solo brasileira. Pobo argentino fica emocionado esta nueva demostración de amor de la abanderada de los niños. Que algunos fiquen preguntando, ¿se trata de un nuevo espectáculo de Estado argentino? En todo caso, la función del gobierno debe continuar. Su, su, su casa Su, su tiene fe